Lección 11. Ejercicio 3. El año pasado estuvisteis en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, pasamos allí unos meses. ¿Qué tal te fue? ¿Aprendiste español? Claro que lo aprendí. ¿Fuiste a la escuela? No, no tuve tiempo. Viví en casa de una familia argentina. Con ellos pude hablar mucho.